pero nos vamos a algún lugar de la re... supongo que ya en la República Argentina, supongo, quiero suponer yo, eh, vamos a hablar con el técnico de la selección del Japón, el señor Julio Lama. ¿Cómo te va, Julio? Buen día. Hola, Fabián, buen día. ¿Cómo andas? Bien, bien. En Argentina ya, ¿no? Núñez, Núñez más precisamente. Es más precisamente en el barrio de Núñez que estuvo este, en, en estos días tranquilo, pero que tuvo su su momento de no tanta tranquilidad y Y bueno, seguramente ahora con algunos colores eh, rojo y blanco en algunos balcones. ¿Cómo está Julio? ¿Qué decís? Bien, bien. No participo yo. de eh, lo, los colores de rojo y blanco ni la, eh, sí. los míos son otros. Pero no importa, respeto al el... barrio Sí, sí, bien, sí. Eso, sabemos, que, sabemos que tus colores son otros. ¿no? Lo has sí, manifestado sí. el más de una oportunidad. <ríe> y está muy bien, está muy bien. Bueno, eh, qué alegría nos da saber que cuando vamos a buscar los resultados, cuando estamos al tanto de los resultados de la ventana de este momento de Japón, ¿no? Este, con, con, con una serie de victorias consecutivas muy buenas, eh, con un equipo que va encontrando ya poco todo el funcionamiento que vos pretendes dar, seguramente eh, eh, tendrá para más. Eh, bueno, contanos un poco de, de, de esta, supongo yo, esperanzadora ventana que, que han vivido, ¿no? Sí, fue... Buenísimo para nosotros ganar los dos partidos eh, y también eh, sumar diferencia de puntos eh, porque estamos compitiendo por el mejor cuarto con Jordania del otro lado y, y eso puede ser decisivo. Eh, y bueno, lo más importante es que el equipo después de un comienzo este, difícil, eh, ahora estas victorias seguidas... Eh, cambiaron la, la dinámica, ¿no? De, de negativa a positiva, este, y tenemos una opción de pelear por la clasificación, no no está fácil, pero tenemos una opción eh, para la ventana 6 para competir por la clasificación. Eh, contanos cómo fueron los, los, los partidos, ¿no? Eh, más allá de es que sabemos quién ganó y, y, y cuál es el, el momento en el que estás en la tabla de posiciones con con tu equipo, ¿no? ¿Cómo lo habías planteado? ¿Qué cosas salieron eh, como vos pensabas? ¿Qué cosas te faltaron? Porque también tuviste ausencias importantes. Sí, la de, eh, de Hachimura y Guatanave eh, son la, eh, ausencias importantes. Eh, la realidad es que cuando estábamos... Eh, 04 la llegada del equipo de Guataná de Hashimura y Faseca eh, cambiaron la cara del equipo no y eh, digamos el, el refuerzo que buen talla y talento este nos hicieron crecer a pesar de no haber jugado nunca con los tres juntos eh, la presencia de de ellos este hizo a Japón más fuerte en un lugar que ...que lo necesitaba para poder eh, competir... ...que es eh, el rebote y la anotación de dos puntos... ...cambió radicalmente... ...y eso es la principal eh, razón... ...después... Eh, ...fue creciendo la confianza en otros jugadores también... Eh, ...porque bueno, el, el básquet es un juego conjunto... ...y estas cosas pasan, ¿no? ...es que a veces se acomoda en un lugar de la cancha... ...y se influye que en otro lugar también... ...se ve un crecimiento... Y Bueno, el primer partido con Castar lo el primer tiempo estuve un poco nervioso, eh, pero siempre con un esfuerzo defensivo grande, terminamos este 32-21 atrás, ¿no? No, adelante, 32-21 adelante. Eh, no me acuerdo si atrás o adelante, un punto. Y eso no hizo que sin estar bien en la ofensiva, ni acertado en el tiro, ni con las ideas, eh, pudiéramos aguantar ese momento y en el segundo tiempo mejoramos en todo y ganamos por una diferencia abultada, ¿no? De 30 puntos, jugando muy bien, excelente, parecieron dos partidos distintos. Y aparte, la Kazajistán, eh, el primer cuarto... Eh, Kazajistán es un rival eh, un par, es un rival de igual igual, ¿no? Eh, en el primer eh, cuarto ellos tuvieron mejor de nosotros y a partir de ahí nos fuimos contra la vuelta al partido, y ganamos por 15 puntos 16 puntos eh, cerrando no una etapa de 6 partidos ganados, los cuales eh, también el equipo de una ventana para la otra fu fuimos cambiando algunas cosas eh, tácticas a partir de conocernos cada vez más y Y algunas victorias que reforzaron la confianza del equipo y del entorno, ¿no? El, el partido contra Australia es el más resonante, pero el de, el de Irán en casa para el básquet japonés vale mucho, y el de Kazajistán fuera también para nuestro equipo fue importante. Entonces eso fue trayendo una confianza que te digo, no sé si nosotros en otro momento como empezó el partido con Qatar, lo hubiéramos ganado, más allá del rival, porque... Este, si bien las cosas no nos salían eh, mantuvimos la tranquilidad y la línea de juego hasta que salieron así que bueno es, ese es el momento del equipo y y llegamos a la ventana seis con opciones de clasificar lo que para nosotros es, es bueno no o sea si nosotros hubiéramos ganado un partido más de lo que ganamos ya sería excelente no no este, estamos haciendo Un, un buen papel en esta eliminatoria, en esta clasificación y llegamos a la última instancia con eh, chance de meternos en el mundial, si bien tenemos los dos partidos fuera de casa eh, Irán eh, y, y Qatar eh, tenemos la expectativa de ganar uno y meternos Julio, siempre hemos hablado que el objetivo primordial de este proceso eran los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero bueno ¿Qué sentís al estar tan cerca del próximo Mundial? Y no siento nada, porque para mí acá es, está embarazada no está embarazada, ¿viste? No, no, digamos, no, <risa> cerca no hay, ¿ahí adentro o afuera? Y entonces claro, claro, estoy claro, claro. tratando de preparar lo mejor posible la preparación del equipo este, y de pensar qué cosas nos sirvieron para mantenerlo y a ver si podemos mejorar un poquito más eh, para la próxima ventana y por otro lado si podemos conseguir la presencia de Guatanave que él está jugando en la G League en Memphis y por ejemplo Toscano juega para México que juega en, en Golden State en la G League bueno, sería para nosotros eh, mucho mejor contar con él que no contar, no así que estamos con esos preparativos Bueno, Argentina quedó embarazado, eh, clasificó al Mundial, ¿cómo viste el proceso? y excelente excelente veo el proceso eh, creo que el equipo hizo todo el, ese eh, este proceso con consiguiendo una línea de juego y una identidad eh, los mismos integrantes del equipo eh, defienden y confirman que están en el buen camino eh, el, el, bueno el récord obviamente que es. Lo es y tuvieron momentos de juego altos muchas veces. Eh, están en las mejores manos con respecto al entrenador, experto eh, en estas cosas, ¿no? Va a jugar su tercer mundial. Eh, y el equipo con los jugadores de Euroliga y con los que están jugando y todo eh, va eh, construyendo un camino positivo, así que la verdad que lo veo este, muy bien a Argentina. ¿Y te imaginás enfrentar a Sergio Hernández con Argentina, tal vez Rubén Mañano con Uruguay, Fernando Duró con Venezuela? Eh, Rubén Mañano o Fernando Duró con Uruguay y Venezuela me dan lo mismo. Eh, Argentina no me da lo mismo, ojalá nunca juguemos. Eh, evidentemente para jugar un partido contra Argentina hay que pasar, atravesar una situación emocional que si la puedo evitar mejor. Este, la verdad no jugaron nunca en la vida partidos Japón Argentina. Que esperen hasta que yo no no diga nada para jugar. O sea, primero <ríe> clasifiquen ustedes y después que no se crucen claro. ni por casualidad, ¿no? Ojalá que no. La verdad que no me gustaría. Y de, de, debe ser una situación, de, o sea, hay que pasarla, ¿no? Pero debe ser una situación antipática, ¿no? Sí. Prefiero que no. No, no. Si hay que pasarla, se pasa, pero Este, digamos ante la pregunta si me se me cruza por la cabeza no y espero que no bueno Julio, cómo estamos con, con con con esta nu nueva experiencia de Japón que o ya más ya bastante avanzada digamos en cuanto a las ventanas o ya que queda una sola la de febrero eh, y, y cómo te estás llevando con con esta nueva vida no muy contento la verdad que es una experiencia súper interesante Eh, como profesional me tengo que exigir en un montón de cosas para poder comunicarme eh, en el, tenemos un montón de herramientas de trabajo que este, han eh, permitido un crecimiento de hermano y mío en en la gestión del equipo no de, de, de muchas varias este eh, bueno nos hemos tenido que esforzar para conocer a los jugadores japoneses, la liga japonesa y el básquet de Asia, lo que me hace ahora un entrenador mejor que en el día que esto comenzó, porque conozco más. Eh, y en lo personal, eh, una experiencia muy interesante. La verdad que estoy, este, en estos 18 meses, he aprendido más como persona que lo que he enseñado como entrenador y estoy muy contento de estar viviendo esta experiencia ya pasaron 18 meses qué loco no volando ese ¿eh? volando todo pasa muy rápido Fabián en el baje todo pasa muy rápido este terminó este el último partido de la liga los tres días tomamos un avión empezó toda esta aventura y luego este proceso ya ahora no eh, y bueno toda la energía laboral pues está ahí y también cuando estoy allá tengo que hacer un esfuerzo o tengo que organizarme muy bien para sostener eh, este mi vida familiar cuando estoy acá tengo que hacer también cosas para sostener mi trabajo y bueno toda la energía ha estado puesta en esas dos cosas sí y falta y falta falta una ventana y después se verá eh, cortita la última y yo te libero eh, te liberamos Eh, ¿Sacaste alguna conclusión del sistema de ventanas? ¿Te gusta o no te gusta? quieres esperar hasta que termine? mira el sistema de ventanas para mí Tiene cosas a favor y en contra eh, eh, Hay cosas que me gustan Ver las canchas llenas con 10.000 Con 8.000 personas En un montón de lugares del mundo al mismo tiempo Me parece que difunden la, este, Y desarrollan la actividad eh, Evidentemente Eh, la lectura de que los equipos puedan jugar por los puntos en su país eh, todos los años un par de veces eh, es un este, es un acierto ¿no? Eh, este, después eh, si esto termina siendo tan atractivo como digamos todo lo atractivo que se han mostrado para los aficionados si termina haciéndolo también para el esponsoreo eh, muy probablemente esto haya llegado para quedarse Eh, por supuesto que es importante intentar que estén todos los mejores jugadores quizás si se logra acordar un calendario en que eh, las ventanas de junio y septiembre están bárbaras porque ahí pueden todos los jugadores y que el otro sea en febrero en un momento del olestar y que la Euroliga deje esa semana este, eh, liberada para que se pueda hacer se pueda hacer algo que les convenga a todos por supuesto que hay interés de por medio no lo desconozco y entonces acá los que se tienen que poner de acuerdo son los que toman las decisiones y que tienen este algunos unas ideas y otros otras está muy bien está muy bien Julio gracias por el contacto gracias por el tiempo por la onda como siempre y felicitaciones por esta gran ventana que hiciste la última no esta última gran ventana un, un placer Fabián un abrazo para todos chicos este